¿Qué amigos? Aquí arranca Fórmula CERR semana más a través de Isla Bonita Motor para resumirles lo que nos ha dado decir si el fin de semana en cuanto al mundo de la competición un fin de semana en el que hemos tenido la séptima cita dentro del Campeonato Regional de Canarias de Montaña la novena edición de la subida de Arona a la Escalona con las victorias de José Manuel González dentro del apartado de Barquetas con la victoria de Ángel Bello dentro del apartado de Carrosados y donde tuvimos también presencia de pilotos de nuestra isla, la presencia del líder hasta el momento del Campeonato Regional de Canarias de Montaña dentro del apartado de carrozados de Juan Lorenzo Fernández que estuvo presente también en esta subida de Arona con el Citroën AX GTI y también la presencia de Iván Martín Olivero, el piloto de Barlovento que volvía a la competición, el actual campeón de Canarias dentro del apartado de Grupo en y en la modalidad de montaña volvía, como decíamos, al mundo de la competición para estrenar ese nuevo Honda Integra Type R en este caso vehículo del Grupo A Y que como decimos de cara a la participación en casa, de cara a la participación en la próxima subida Barlovento quería estar también en esta subida Ronald a La Escalona y que le sirviera como banco de pruebas para llegar a la prueba de casa con las máximas aspiraciones en el estreno de ese nuevo Honda Integra Type R dentro del, de lo que fue mmm, la competición. En nuestras islas tuvimos esa esa subida de Arona a Escalona, también tuvimos cita dentro del campeonato IRC del International Rally Challenge con el Rally de Azores y la victoria de Yujo Haninen, el piloto Fines del equipo oficial Skoda que no está dando opciones a sus rivales y que además de estar compaginando el campeonato del mundo Super 2000 con ese IRC pues va prácticamente con bueno, con el título tiene propiamente el título en el bolsillo va lanzado a por el título en ambas categorías y la verdad es que está creciendo muchísimo. Yujohani tienen que conseguía la victoria en esa sexta cita dentro del campeonato de irse el Rally de Sore y como decimos va pues lanzado a por el título del International Rally Challenge. ...de esa novena edición de la subida de Arona a las Calonas... ...el pasado fin de semana... ...una prueba de 4.400 metros... ...una prueba bastante rápida... ...arrancaba a las 10 de la mañana... ...con muchísimo calor... ...como viene siendo habitual... ...en esta prueba aronera mes de julio y como decíamos a las 10 de la mañana con mucho calor arrancaba la prueba en la primera de las mangas, la manga de entrenamientos oficiales dentro del apartado de Barqueta José Manuel González que era primero por delante de Pedro Javier Afonso y de José Antonio Afonso mientras que en el apartado de turismo el mejor tiempo de la mañana era para Juan Luis Cruz Cabrera por delante del valenciano Raúl Borreguero que con el Mosler se quedaba algo más de un segundo y medio del piloto del Subaru Impresa War Rally Car mientras que en la tercera posición algo más distanciadora para Andes Ángel Bello por delante de Félix Ramón García Durán y del estreno del Peyo 206 Super 1600 de Lauren García que en esa primera manga de entrenamientos era quinto clasificado lo que respecta a los pilotos de nuestra isla pues Juan Lorenzo Fernández se lo tomaba con calma era vigésimo séptimo con un 3.23 803 mientras que Iván Martín Olivero que ya tenía problemas de potencia ¿no? en la onda íntegra Tai R desde esta primera manga de entrenamientos pues marcaba el puesto, el tiempo número 10 16 con un 310 638 nos iríamos a la primera de las mangas oficiales, a la primera de las mangas de carrera donde José Bueno González volvía a rebajar su tiempo dejándolo en 2 38.829 por delante de Pedro Javier Afonso que quedaba un segundo y 886 milésimas la tercera posición era en este caso para Diego Rodríguez que bajaba del podio momentáneamente a José Antonio Afonso que era cuarto por delante de Benito Martín, mientras que dentro del apartado de turismo Ángel Bello rebajaba el récord absoluto de la prueba, un récord que tenía Juan Luis Cruz lo dejaba en 2.44 475 y era primer clasificado con algo más de medio segundo de ventaja sobre el propio Juan Luis Cruz Cabrera mientras que cerraba el podio en esta primera manga oficial Félix Ramón García Durán con el Alfa Romeo 156 un podio en el que estaba en la primera manga el valenciano Raúl Borreguero, sufría un trompo y para no entorpecer tampoco a sus compañeros ni el trabajo de la organización, pues después de ese trompo decidía quedarse y tampoco podía llegar a la línea de meta del piloto valenciano. Lauren García era cuarto clasificado, mientras que hasta la quinta posición se aupaba Roberto Negrín, en este caso con el Citroën Saxo kitcar los pilotos de nuestra isla, volvía a, a ocupar el puesto número 16. Iván Martín Olivero rebajando su tiempo hasta el 306296 mientras que Juan Lorenzo Fernández era 17º con 307937 de cara a la a la última de las mangas a la segunda manga. Oficial, pues el calor apretaba bastante con la victoria ya prácticamente clara para José Manuel González dentro del apartado de Barqueta, si sí, no pasaba nada extraño, mientras que dentro del apartado de Garrosado sí que teníamos pues la incógnita de saber si Juan Luis Cruz podía rebajar su, su tiempo y sobre todo si podía rebajar el tiempo de Ángel Bello como decíamos anteriormente, pues con unas condiciones de calor que, que bueno que hacían que prácticamente esto fuera pues, una utopía y que no se pudiera pensar en que se rebajaban los cronos, pero se lo hicieron tanto José Manuel González y Juan Luis Cruz, el primero le valió para bajar el récord también de la prueba y dejarlo en 2.36 645 Y terminar la prueba con más de 4 segundos y medio de ventaja sobre Pedro Javier Alfonso mientras que Diego Rodríguez era tercer clasificado, la cuarta posición para José Antonio Afonso, quinto era Benito Martín, la sexta para Óscar Bermundo Gutiérrez, la séptima posición para Juan Antonio Rodríguez, mientras que era octavo clasificado Alejandro Álvarez con la Suzuki BRC. Esto dentro del apartado de Barquetas, un apartado de Barquetas en el que bueno los pilotos no quedaban demasiado contentos con esa diferencia que conseguía, que conseguía José Juan González sobre sus rivales, sobre Pedro Javier Afonso, sobre Diego Rodríguez, como decíamos, 4 segundos y 729 milésimas les parecía algo excesivo y bueno, y le hacían llegar su parecer al propio José Manuel González de que le iban a reclamar para esta prueba debido a que ya se había pasado la media hora una vez que se habían publicado los resultados. Pues no pudieron hacer oficial esa reclamación, pero habrá que estar pendiente porque para próximas pruebas, como decimos, pues puede ser que José Manuel González vaya a recibir reclamación por parte de sus compañeros dentro del apartado de Barquetas, que como decíamos, pues no estaban nada nada contentos con ese tiempo, pues sospechaban un poquito de esa diferencia tan abismal entre el primero y el segundo clasificado, y como decíamos, pues mostraban al propio José Manuel González el hecho de que le iban a reclamar, no pudo ser para esta fecha, como decimos, pero habrá que estar pendiente para próximas pruebas dentro del apartado de Barquetas. Dentro del apartado de carrozados como decíamos, pues sí que rebajó su tiempo en la última manga Juan Luis Cruz Cabrera, pero no le valió... Para poder recortar la diferencia que había tenido en la primera oficial Ángel bello que acababa con 244 475 como mejor tiempo la segunda posición para Juan Luis Cruz Cabrera con 244 687 Y acababa 207 milésimas de la primera posición, mientras que Raúl Borreguero llevaba el Mosler MT 900 R hasta la tercera plaza con 249,152. La cuarta posición era para Roberto Negrín y el Citroën Saxo hitcar con 255,975. Era quinto clasificado, Félix Ramón García Durán con 256,152. 428, la sexta posición para la Honda Civita y R de Eduardo Quintero, 257, 237 es Lauren García era séptimo clasificado con el Peugeot 206 Super 1600, 257 289, la octava posición para Fran Suárez y el Renault Megane, 258, 292 noveno, noveno era Eduardo Alonso con el BMW M3, 259 081 y la décima posición para Víctor Febles y el Mitsubishi Lancer Evo 6 Grupo A con 259, 740 ...y cuatro dentro de los pilotos de nuestra isla, Iván Martín que seguía teniendo problemas desde esa manga de entrenamiento, era decimoséptimo clasificado con un 306 296, mientras que Juan Lorenzo Fernández era decimonoveno clasificado con el Citroën AX GTI con un 307 937, esto era lo que daba de la novena edición de la subida de Rona Escalona, séptima cita dentro del campeonato regional de Canarias de Montaña y una vez finalizada la prueba, escuchábamos al piloto del Valle de Aridane, escuchábamos a Juan Lorenzo Fernández que se mantiene como líder dentro del Campeonato Regional en el apartado de Carrosado con Juan Lorenzo Fernández que ha sido décimo noveno clasificado en esta solidaridad en Las Escalona y primero de la clase 5. Valeriano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contento me estaba comentando. Sí, sí, contento sí, porque la prueba me gustó mucho. Está muy está muy limpita, el asfalto muy bueno, el coche corría bien, se agarraba bien y yo me adapté, o sea, me la aprendí y me gustó. Me voy de aquí muy contento. Además porque estabas diciendo también que te llevas el coche entero, que no te ha dado ningún ningún tipo de, de problema y te has llevado también esa victoria tanto de, de la clase 5 importante que las estás consiguiendo prácticamente de todas las pruebas si, sí, nos llevamos los puntitos para casa que es a lo que veníamos y el coche de encima pues va igual que vino, intacto y, y nos corrimos, nos divertimos hicimos la clasificación, corrimos los puntos y nos vamos para casa y entonces pues por eso el motivo estamos muy contentos no solo la victoria en la clase 5 sino que mirando ahora esa clasificación final en una lista de inscritos muy importante pues bueno, un poquito también te sorprendías de esa 19ª plaza sí porque cuando yo vi los inscritos que habían eh, ya no solo la cantidad sino la calidad porque es verdad que habían bastantes coches y muchos muchos coches buenos pues no pensaba llegar al 19, vamos ni, ni, por, ni por asombros, y mira ahora me veo el 19 y la verdad que me voy muy muy muy contento, un año medio más Bueno, mantienes el liderato dentro del, del regional ¿Cuál va a ser ahora tu, tu próxima cita? Ahora en casa, Barlovento es el día 6 de agosto, en la próxima y a partir de ahí ya veremos, ya a partir de ahí ya veo porque también es el Pilar, pues no sé a la misma fecha ¿eh? y en en hagamos los 8 resultados, que son los que hay que tener para ya después empiece a descontar, pues ya veremos lo que hacemos, pararemos, o... no sé, porque esto es mucho sacrificio, todos los fines de semana corriendo y mucho tiempo, y pero bueno, lo... eh, vamos a intentar seguirlo haciendo lo mejor que podamos. Bueno, José pues, Lorenzo, muchísimas felicidades y sobre todo felicitarte por la, por la constancia en esta temporada y que sigan yendo bien en las cosas en lo, en lo que te resta. Vale, muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes. Gracias. Y en la finalizada la prueba escuchábamos también al piloto valenciano Raúl Borreguero, muy contento de su presencia en esta subida a la Escarlona, mostraba pues, bueno, su satisfacción por el trato que había tenido, por la prueba, por cómo había estado organizada y bueno, y esperaba por supuesto volver por tierras canarias, además nos decía que esperando que no fuera demasiado, que no se fuera demasiado lejos en el tiempo, su presencia nuevamente aquí en Canarias, un vehículo espectacular, ese Mosler con más de 500 caballos, la verdad es que también complicado de llevar, un vehículo muy muy grande, pero que hizo las delicias también, de los que no estamos acostumbrados a ver en vehículos de, de esa índole por aquí, por Canarias, y como decimos, pues fue totalmente satisfactoria para el piloto valenciano, su presencia aquí en esta subida a en la escalona, escuchamos a Raúl Borreguero una vez finalizada la prueba con esa tercera posición Estamos con el valenciano Raúl Borreguero, tercer clasificado en esta subida de Arona Las Cabronas, buenas tardes y felicidades Muchas gracias, buenas tardes Bueno, ¿contento con la experiencia? Pues sí, una experiencia para volver la verdad es que sí Bueno, en un día de, de mucho calor en una prueba que usted no conocía y en la que ha tenido que luchar con los pilotos también locales conocer desde la prueba, contento supongo también con esa tercera posición Sí, bueno, efectivamente, el tiempo de carrera ha sido bastante peor que el de entrenamiento, porque hemos tenido unos problemas y no no hemos podido rendir al máximo, pero me voy muy contento, o sea, me voy contento con el tercero, los pilotos canarios son rapidísimos y le ponen mucho corazón, por lo cual... Eh, Se ha merecido ganar, o sea, mi buena para ellos, ¿eh? Bueno, y contento imagino también con la acogida que se le ha dado aquí en Canarias, en Tenerife. Pues sí, tú lo supones y yo lo ratifico. Es eh, una, una hospitalidad total y todo esto esto junto a la gran atención que hay es lo que te deja te deja con esas ganas de volver e incluso antes de marcharte. Y ojalá lo, lo volvamos a ver por, a, por aquí, y nos con, que con esas ganas que, que le dejan el haber estado aquí, supongo que, que para próximas pruebas podrá mantener el contacto para, para intentar estar nuevamente aquí. Sí, sí, yo yo cuento con ello, pienso que sí, e indudablemente volveremos a estar juntos seguro. De sin pasar mucho, para que no se nos olvide. Bueno, pues muchísimas felicidades y gracias por haber estado por aquí, por Tenerife. Venga, gracias a vosotros. Gracias. La próxima cita dentro del Campeonato Regional de Canarias de Montaña va a ser la subida Barlovento, va a ser la octava cita dentro de este campeonato, el próximo 6 de agosto se está, se está trabajando ya muchísimo por parte de la escudería La Palma Isla Bonita se está trabajando también por la gente de, incluso del propio municipio de Barlovento, pilotos que se están moviendo para que la prueba sea un éxito total y, bueno, y sobre todo también que tenga una buena participación se habla de Iván Armas, de Miguel Quintino, del propio Modesto Martín con el Porsche 911 que son pilotos que... Pueden estar el próximo 6 de agosto En esta nueva edición de la, de la subida de Que como decimos va a ser la octava cita Dentro del Campeonato de Canarias De montaña Y en el ámbito internacional se disputaba también la sexta cita dentro del Internacional Rally Challenge, la sexta cita dentro del campeonato IRC, el Rally Sata-Sores, donde Yujo Haninen no daba opción a sus rivales, el piloto oficial Skoda, lo decíamos al inicio, está lanzado tanto para los títulos mundiales de, de la categoría de Super 2000 como para el título del IRC, y Haninen era primero por delante del piloto de de Skoda Noruega de Andreas Mikkelsen que finalizaba a 42 segundos y tres décimas, la tercera posición era para el otro de los pilotos oficiales del equipo Skoda, para Jan Kopecky que finalizaba a 1'46'0 la cuarta posición para Brian Buffier con Peugeot a 3'36'2 la quinta posición para el Skoda Fabia Super 2000 de Patrick Sandel mientras que ya en la sexta posición se colocaba el piloto local Ricardo Moura con Mitsubishi esta era la sexta cita dentro de ese campeonato de IRC como decimos y después del Después de la cual Jujo Haninen acumula 83 puntos, es primer clasificado por delante de Brian Buffier, que tiene 79. Jan Kopecky acumula 70 puntos, Freddy Loix es cuarto clasificado con 70 puntos también, mientras que la quinta posición es para Thierry Nobile con 48 puntos. La próxima cita dentro del campeonato de IRC dentro de 35 días, o lo que es lo mismo, el fin de semana del 26 al 28 de agosto va a ser el Barun Rally Strasburg. En la República Checa Hasta el próximo de semana vamos a tener mucha actividad como viene siendo habitual dentro del mundo del motor vamos a tener cita dentro del campeonato insular de la palma de karting va a ser la tercera cita y la primera que se va a disputar en santa cruz de la palma el próximo sábado a partir de las tres y media de la tarde con las verificaciones y a partir de las cuatro y media de la tarde va a arrancar la competición en el circuito que va a estar ubicado entre la avenida marítima también avenida de los indianos y la antigua entrada de al Muelle de Santa Cruz de la Palma Aproximadamente 730 metros Que va a tener el circuito Con una lista de 11 pilotos inscritos Y como decimos va a ser la tercera cita Dentro del Campeonato Insular de Karting De nuestra isla Que organiza la escudería kartrut Club Valcar A partir de las 4 y media Arranca la competición En el Mundo del Karting Que tiene actividad también este próximo sábado En nuestra isla También para este próximo sábado Vamos a tener cita dentro del Campeonato Regional De Rallys de Afalto de Canarias La 36ª edición del Rally Ciudad de Telde, que cuenta con 65 pilotos inscritos, 53 dentro del apartado de velocidad y 12 dentro del apartado de la regularidad, donde vamos a tener la presencia de Alfonso Viera y David Rivero con el Porsche 911, donde va a estar también Toñi Ponce con Escoda Fabio Borraleca, la presencia de José María Ponce, de Iván Armas, de Ángel Marrero, de José Luis Barrio y de Vicente Bolaño como primeras espadas dentro de esa lista de inscritos de la 36ª edición del Rally Ciudad de Telde, que se disputa este proyecto el próximo sábado también y este próximo sábado vamos a tener cita dentro de la montaña, dentro del campeonato interinsular de montaña de Santa Cruz de Tenerife. Va a ser la cita la sexta prueba coincidiendo con la decimosegunda edición de la subida a trofeo Naviera Armas, donde vamos a tener 42 pilotos inscritos dentro del apartado de Barquetas, la presencia de José Manuel González, de Pedro Javier, y de José Antonio Afonso, va a estar Diego Rodríguez va a estar José Benito Rodríguez también Jonathan Reyes, mientras que dentro del apartado de carrozados pues se van a jugar la victoria José Francisco Acosta con el Porsche 911, también va a estar el piloto palmero Edgar Morales después de no haber tenido suerte y después de esa pequeña salida de carretera en el Rally Senderos, va a estar presente con el Mitsubishi Lancer Evo 6 en esta subida a Hermigua, va a estar también Félix Ramón García Durán, la presencia de Eduardo Quintero y de Octavio Hernández, ambos con Honda Civic Type R, de Jonathan García palenzuela va a estar Miguel Ángel Quintino y como decimos con 42 pilotos inscritos se presenta interesante esta 12ª edición de la subida a Hermigua Trofeo Navidad Armas que se va a disputar también este próximo sábado y para este fin de semana vamos a tener también la reanudación del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se va a disputar el Gran Premio de Alemania en el circuito en el circuito de Nürburgring, Nürburgring Y como decimos va a ser la cita internacional del fin de semana Recordemos, ese Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Alemania Rally Ciudad de Telde dentro del Campeonato Regional Dentro del Campeonato Interinsular de Montaña La Subida de Remigua Y dentro del Campeonato Insular de La Palma de Kartin Vamos a tener la tercera cita que se va a disputar este próximo sábado En el municipio de Santa Cruz de La Palma Nosotros echamos el cierre a este Fórmula C A través de Isla Bonita Motor invitándolas a que estén el próximo fin de semana nuevamente con nosotros que disfruten del fin de semana En cuanto al mundo de la competición Y como decimos, a través de Isla Bonita Motor Tenéis toda la información Del mundo del motor Saludos y hasta el próximo fin de semana